Abordando una nota muy especial, le vamos a dar la bienvenida a nuestro entrevistado del otro lado de la línea, el doctor Jorge Moreno, abogado creyente de la APDH en distintas causas por los centros clandestinos de detención en la región. ¿Cómo le va, doctor Jorge Moreno? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, muy bien, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, en principio, repasar esto que se ha dado desde 2003 a la fecha. Eh, donde varias personas involucradas,、mmm, altos responsables de aquello que sucedió en las épocas más oscuras de nuestro país, están siendo enjuiciados. En su caso, usted está bueno, afrontando distintos juicios como querellante. Nos cuenta cómo,、eh, qué causas son y cómo van. Sí, nosotros,、eh, la APDH Azul, en razón de que es la única organización、eh, dedicada o, o a, a los fines de asegurar los derechos humanos en la zona, en la región. Asumió la calidad de querellante junto con la, con la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires en todas las causas que están tramitando en el Juzgado Federal de Azul, donde se investigan los hechos, los delitos de lesa humanidad cometidos en los distintos centros clandestinos de toda la región. n o、uh -huh. Específicamente, la causa Monte Peloni es una de las más importantes, imagino. Sí,、eh, Montepeloni es una de las más importantes, sí, exactamente.、Uh -huh. Y bueno, y también está el, el homicidio del, del, doctor Pare, del doctor Moreno, el abogado de, laboralista de Olavarría,、uh -huh. y también la desaparición de, del doctor Pareja,、uh -huh. que también sucedió allí en Olavarría. ¿Cómo van estas causas, cómo están estos juicios, doctor? Bueno,、eh, la causa del homicidio del doctor Moreno que ocurrió en Tandil, en las circunstancias、eh, después de haberse logrado evadir del centro clandestino de, de detención denominado la Chacra de Méndez,、eh, fue recientemente elevada a juicio.、Uh -huh. O sea que ya fue remitida a Mar del Plata para que un juzgado federal eh, oral eh, lleve adelante el juicio correspondiente.、Uh -huh. La causa de Montepeloni no, no no ha tenido ningún tipo de adelanto. Están imputados、eh, personal militar, entre ellos el coronel Verdura,、eh, y también personal policial, entre ellos el comisario Valquinta.、Uh -huh. Pero el personal policial todavía no ha comparecido a prestar declaración. Y están sometidos a la medida cautelar de prisión preventiva el coronel Verdura y otros、eh, integrantes del ejército argentino.、Uh -huh. ¿Por qué no avanza la causa Peloni? Bueno, eh, yo eh, preferiría que usted esa pregunta se la haga al juez federal, al doctor Comparato. Es decir, es él el que, que debe dar las explicaciones por qué la causa no avanza, cuáles son las razones por las cuales no lleva adelante. La, la citación a prestar declaración indagatoria que implica el procesamiento de todo el personal policial involucrado.、Uh -huh. ¿Y desde su visión qué opinión le merece? La opinión que tenemos nosotros es que no hay, ni, no hay un interés cierto, no hay una convicción cierta en, en el Jugado z Federal de Azul de llevar esto adelante en los tiempos、eh, procesales que es necesario llevarlo.、Uh -huh. Es decir, que hay todavía una reticencia por parte de la justicia a accionar、eh, plenamente. Totalmente, totalmente, porque、eh, yo le pongo ejemplos. En agosto del año pasado, a raíz de, un, de una comunicación que recibí yo de gente de la barriga, de, de, de gente involucrada como víctima en estos hechos,、eh, nosotros como querellantes tomamos conocimiento de que el coronel Verdura estaría. Violando el arresto domiciliario. Sí, recordamos eso. Bueno,、eh, en calidad de querellante、eh, hicimos el pedido al, juez, al doctor Comparato que le revocara el beneficio y lo destinara a una cárcel común.、Uh -huh. eh, por, la, por lo que sabemos nosotros, eso todavía no ha sido resuelto. Estamos hablando de algo que sucedió ya desde hace un buen tiempo. Y, sí, y bueno, y, y, y por eso le explico. que nosotros no vemos que haya un interés particular o un interés、eh, total en perseguir eh, eh, a esta gente. n o、uh -huh. Y bueno, y así le podrían o m b r a r o mencionar que así como Montepeloni ha llegado a esta instancia, por ejemplo, le, le doy un ejemplo, de todos los casos de, sucedidos en la Zulia, en l a Flores, o en Saladillo y Roque Pérez,、eh, no hay ningún adelanto, ni, ni, ni siquiera se ha llegado a la instancia que se ha llegado con Montepeloni.、Uh -huh. Y, y como usted bien lo acaba de referir, estamos、eh, hablando ya de, de casi ocho años de, de antigüedad, ¿no? Es decir, que la justicia de alguna manera también、eh, se ubica en determinado lugar y de acuerdo a ese lugar en el que se ubica, acciona o no,、eh, imaginamos que de acuerdo a la línea de pensamiento sí, esta, que tiene. Estas son presunciones que tengo yo,、uh -huh. que extraigo de los datos objetivos del atraso que tienen las causas.、Uh -huh. ¿Eh? Uh -huh. eh, lo que la, las, las, razones, las otras razones、eh, que pudieran existir, que son subjetivas del, del doctor Comparato, las tendría, o del fiscal, el doctor Blanco, las tendrían que dar ellos.、Uh -huh. Bien. Yo, eh, la, la, la opinión nuestra desde la PDH de Azul es que no hay un interés cierto en que esto、eh, llegue lo más rápido posible A, a poder ser juzgado, ¿no?、Uh -huh, sí, a siquiera... Porque, ¿qué es lo que está provocando todo este atraso? Se mueren los testigos, se mueren los imputados y, y, y todo termina sin saber,、eh, sin poder conocerse cuál es la realidad de lo ocurrido. Sí, sin duda, s porque dada la cantidad de años que han transcurrido de aquellos hechos,、eh, estamos en, en el límite en, en varios de los protagonistas, tanto víctimas como victimarios. Exactamente, sí.、Uh -huh. Sí,、uh -huh. a、eh... tal extremo que en el caso de, de, de, de nietos desaparecidos,、eh, las abuelas de Plaza de Mayo han hecho presentaciones concretas pidiendo que por favor se les adelante a, a, a ellas. Las declaraciones testimoniales, porque muchas de ellas están en, en los últimos años de su vida y no saben si van a poder comparecer al juicio para poder exponer lo que saben, ¿no?、Uh -huh, sí, el caso de c h i c h a Mariani, que lo ha pronunciado varias veces. Exactamente. Ah, eso.、Eh, ¿Y por qué en otras partes de la Argentina, por caso Tucumán, en la provincia de Tucumán, siguen、sí、a v a n z a d o los juicios? Bueno, esa la, la, le vuelvo a insistir, no sé cuáles son las razones por las cuales en algunos lugares avanzan y en otros lugares no avanzan. Eso es muy particular. Nosotros tenemos una visión... Digo, porque uno entendería que la justicia es una en todo el país, ¿no? Bueno, pero usted fíjese que no es una. La justicia es esquizofrénica. Yo, yo le puedo poner 10.000 ejemplos de, de la esquizofrenia de la, de la justicia. Le, le pongo un ejemplo. Eh, en, en, en la justicia de Azul hay gente detenida o personas detenidas sin antecedentes penales por haber robado un tractor, pena de 3 a 10 años según el delito combinado. El señor Macri está combinado con una pena igual, por asociación ilícita. Estas personas están detenidas y Macri está paseando en París. Uh -huh. ni hablar de c i r o shane del fino palacio s de menen que tiene un pedido de condena de ocho años de prisión、uh -huh. y bueno y así sigo sí, la... esto demuestra claramente de que estamos en una justicia clasista、uh -huh. se entiende perfectamente no e s t a de la cual、eh, lamentablemente los ciudadanos descreen y mucho claro entonces entonces esta es la esquizofrenia que tiene la, la, la justicia ¿no?、Uh -huh. no, no hay una justicia única、uh -huh. Con... es decir Eh, poniendo como justificativo que cada caso debe ser analizado en particular, ocurren estas cosas, que、uh -huh. el sentido común indica que no es así.、Uh -huh. Bien, por la causa Montepeloni, doctor Jorge Moreno,、eh, usted comentaba、eh, quiénes están implicados y quiénes están、eh, en calidad de detenidos, bueno, en el caso de Verdura, en su domicilio. Repasamos, por favor, todas las figuras. a s Bueno, yo no, no, no, en este momento no recuerdo la totalidad de los imputados.、Uh -huh. eh, recuerdo sí, por, por razones de jerarquía, llamémosle así, al comisario Valquinta y, y, y al coronel Verdura,、uh -huh. que eran la cabeza de las dos fuerzas que... Involucradas en, en ese centro clandestino. n o Bien. Eh, eh, aquí en Olavarría hemos conocido como Pájaro Ferreira, también está. El Pájaro Ferreira,、uh -huh. exactamente.、Uh -huh. Bien.、Eh, en cuanto a la causa Moreno, usted me dijo que está un, bueno, ya elevándose a juicio, y la otra situación、eh, que plantean es, en realidad, causa, es la, del, la búsqueda del paradero de pareja. Sí,、uh -huh. no, nosotros nos acabamos de enterar de que. Eh, en la búsqueda de pareja, evidentemente ha aparecido、eh, alguna persona que ya había sido en su momento detectada, de que lo, lo vio en algún centro clandestino de, del Gran Buenos Aires, posiblemente en La Plata. A raíz de eso, la, la investigación está dividida en dos. El doctor Comparato está investigando la desaparición de él en Olavarría, por los hechos ocurridos en Olavarría. Es decir, la privación ilegal de la libertad en Olavarría.、Uh -huh. y, y en La Plata están investigando la desaparición.、Uh -huh. Bien.、Eh, bueno, ¿qué es lo que queda de, a nivel regional? No, a nivel regional quedan Much y, y, muchísimas causas、uh -huh. pendientes todavía de resolución.、Uh -huh. Es decir, todos los detenidos、eh, desaparecidos y los detenidos no desaparecidos de azul las flores y saladillo y roque pérez todavía no, no, no se ha avanzado absolutamente nada、uh -huh. por l misma...、eh, o único que se juzgó、eh, de, como ocurrido en azul y en las la flores fue la desaparición de la bolita、uh -huh. pero sabemos que eso se juzgó pues se juzgó aparte porque se juzgó aparte porque bueno había intereses políticos de por medio atento a la amistad que tenía el doctor kirchner con con el detenido. n o、uh -huh. Bueno, no vamos a poder lograr que los intereses políticos、eh, lleguen a, a quienes han sido víctimas en su totalidad, son una cantidad significativa,、eh, como para que lamentablemente estas causas también avancen como han avanzado estas, ¿no? Así que nos queda esperar que la justicia en algún momento、eh, actúe como justicia que es.、Eh, ¿Su sí, opinión? Lo que, pasa, lo, que, lo que hay que tener en cuenta también es esto de que hasta qué punto, o preguntarnos hasta qué punto hay voluntad política de persecución. Porque. ¿No está tan convencido de eso? Y yo no, porque está bien, fueron, digamos, de alguna manera sorteados los obstáculos legales que había, llamémosle a la ley de obediencia de vida,、eh, punto final, y la amnistía, pero, y el indulto, perdón,、eh, pero si uno de alguna manera、eh, entiende o conoce de que en la legislatura nacional están cajoneadas todas las leyes que tenían previsto un trámite especial para que estos juicios pudieran adelantar lo más rápido posible, se da cuenta que no hay voluntad política. Tampoco, también se da cuenta uno que no hay voluntad política si no crean una secretaría especial o no dotan a los juzgados federales de una dotación especial para que estos juicios avancen lo más rápido posible. Sí. También vemos que no hay voluntad política de, de, de, lograr, de, de procurar llegar a la verdad, a la, verdad a, la a la realidad de lo que ocurrió, si es que los servicios de informaciones del Estado no abren sus archivos.、Uh -huh. ¿Me explicó? Sí, sí, totalmente. Y eso, eso todo depende del Poder Ejecutivo Nacional、uh -huh. y del Poder Legislativo Nacional.、Uh -huh. Entonces, ¿hasta qué punto hay voluntad política? Sí, se entiende, y por sobre todo rescatar esto, ¿no? que no con los 30.000 desaparecidos y aquellos años oscuros hagamos una bandera y nos quedemos con la bandera,、eh, y no con el análisis profundo de los hechos ocurridos, ¿no? eh, que es ahí donde me parece que se hace memoria. Sí, yo creo que esta voluntad se demuestra con hechos. Y sí, totalmente. Totalmente. No con discursos.、Uh -huh. Totalmente.、Eh, doctor, por último le quiero preguntar algo. Que nosotros hemos charlado mucho aquí en, en el medio, como en tantos otros lugares, con respecto a los feriados puentes que se han establecido este año para con aquellas fechas que son inamovibles, por caso el 24 de marzo.、Sí. Eh, ¿No es un poco, a ver, como contradictorio esto del 24 de marzo por una parte y que exista un fin de semana puente o un feriado puente como es el de mañana,、eh, que por otro lado lo que hace es abrirle las puertas? Al, al turismo y de hecho hay, se ha dado un movimiento masivo,、eh, dejando de lado lo que era la intención primera del 24 de marzo. s í es evidente que en vez de tratarse de una fecha de recuerdo y en procura de la memoria, la verdad y la justicia, se ha convertido en una fiesta, pero se ha convertido en una fiesta por razones económicas, que en definitiva es lo que lo que rige、uh -huh. la. La política a nivel internacional y a、sí. nivel mundial. Es llama... decir, acá lo que importa es el consumismo.、Uh -huh. Digo, lo que llama la atención es que justamente el gobierno que hizo mucho por los derechos humanos,、eh, o al menos hizo algo por los derechos humanos, establece este 24 de marzo como un día feriado,、eh, d í a de la memoria, recordando los hechos que se dieron aquel 24 de marzo de 1976. Por otro lado, no tenga en consideración con estos, fines de, con estos feriados puentes、eh, lo que hace a esta fecha, ¿no? No, no, por supuesto, por eso digo que se, en vez de convertirse en una fecha con estos feriados puentes. En una fecha de recogimiento, de, de, de, de recuerdo, de, de memoria, de búsqueda de la verdad, de, de, de, de todas esas、eh, circunstancias, se ha convertido en una fiesta. Uh -huh. Uh -huh.、Eh, bien, doctor, le agradecemos mucho por su tiempo y la información brindada. ¿eh? No, por favor, mucho gusto. Muy amable. Adiós.